Hola qué tal amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes Martes 7 de abril del 2009 Y el reloj de arena de USS en onda ya marca las 15 de la tarde con 18 minutos Para dar inicio a una nueva versión de USS en onda El programa informativo juvenil que llegó a romper todos los decibeles Vamos a ir de lleno, vamos a entrar con Don Ignacio Vildoso Que ya me acompaña a mi diestra Eh, este personaje, es mi, este compañero Que trae todas las alternativas el De las últimas horas con respecto A la arena política, cómo está Ignacio Muy buenas tardes y bienvenido A USS en Onda Muchas gracias Nelson, buenas tardes Buenas tardes auditores, escuchas. Bueno, hace muy, muy, muy pocas horas Tuvimos la visita del de ilustre Del ex ministro de Lagos De Relaciones Exteriores eh, Ignacio Walker Quien es, además de ser eh, político, es abogado Es eh, cientista político, investigador, profesor y, eh, in, bueno, ex ministro de Relaciones Exteriores. Ahora está haciendo clases... Ay, en... le falta ser soldador al arco ¿no? ¿eh? <ríe> está haciendo clases en Estados Unidos, en una universidad. Bueno, eh, hace muy poco culminó y se habló del neoliberalismo, el neopopulismo y la democracia en América Latina. ¿Ya? Si bien, él recalca que existe democracia en, en el mundo y sobre todo en Latinoamérica eh, casi total, exceptuando eh, Cuba... Eh, hizo hincapié en la democracia que se está ejerciendo en, con Hugo Chávez en Venezuela si bien tú sabes que es eh, un gobierno legítimo, democráticamente electo en el, la el ejercicio tal de, de la presidencia no, no, ha, no ha sido el, el, el ejemplar, no ha sido como por, por el tema de que claro, al ser un gobierno populista el, ellos eh, las todo lo que son las la leyes y todo lo, se legisla eh, como plebiscito entonces claro, si bien El diciembre del 2007 se hizo un plebiscito que modificaba 69 artículos en donde estaba la estatización de algunos bancos y universidades, además de la reelección indefinida de la presidencia, ahora se aprobó hace muy poco se aprobó el plebiscito donde, claro, si bien el expresidente electo, ahora tiene la posibilidad de ser reelegido y además por un periodo indefinido que obviamente para eh, cambiar la presidencia tendría que haber otro plebiscito y eh, tendríamos que ver eso pasamos a otro tema hoy sí porque para ir terminando eh, a contar algo de lo que decía Ignacio con respecto a Ignacio Walker De lo que decía Bildoso que eh, Ignacio Walker es abogado cientista político investigador profesor y político chileno ministro de relaciones exteriores del gobierno de Ricardo Lagos de septiembre del 2004 a marzo del 2006 es licenciado en ciencias jurídicas ...por la Universidad de Chile... ...doctor en Ciencias Políticas... ...por la Universidad de Princeton... ...Estados Unidos... ...hace... ...semana y media, dos semanas... Claro, bueno. eh, ...en la Municipalidad de Hualpeno... ...hubo un temblor... ...Marcelo Rivera... ...fue colocado en tela de juicio... ...que había estado relacionado... ...en todo lo que es la, es la Operación Faraón... ...cuéntame Ignacio... ...¿qué es lo que está pasando?... ...¿qué es lo que sucedió hoy día?... Y la opinión pública. Bueno, el, el alcalde Marcelo Rivera de la comuna, eh, la nueva comuna de Hualpén <coughs> eh, puede respirar tranquilo porque ya, ya que la fiscalía descartó la investigación eh, de su teléfono celular por parte de la PDI, tras el rumor de que su teléfono había sido, entre comillas, pinchado. Claro, intervenido, en, pinchado. claro en marco de la operación Faraón, en donde se desarticuló la banda liderada por el martillo. Eh, un traficante conocido y renombrado en la comuna de Hualpén claro, eh, específicamente más el, importante de la Argentina en la emergencia. Eh, hoy en la mañana eh, llamó, llamó el fiscal a, a Marcelo, a Don Marcelo, eh, explicando que el porqué de la situación. Si bien eh, la fiscalía no descarta que su teléfono fue pinchado, el contexto de la acusación que hubo hasta hace poco no era el, el, el correcto. El teléfono de Marcelo Rivera fue pinchado en el año 2007 y fue eh, grabado más o menos unas 24 horas de grabación tiene su teléfono. ¿Ya? Las cuales cintas que ya están destruidas porque un informante eh, anónimo dio a conocer eh, un, una acusación contra el alcalde que tenía relaciones con el tráfico de drogas. Esto obviamente, claro, fue pinchado, mal pinchado porque ni si siquiera le avisaron, fue analizado. Y, y no, no hubo, no hubo contacto con no drogas, la... no, no hubo ningún ilícito, así que la, la, la, esto prácticamente fue un malentendido. En donde el, el alcalde quedó muy mal parado y eh, él va a iniciar acciones legales en contra de esta negligencia. Que si bien él explicó que eh, no, está bien que la justicia haga lo suyo, tienen que, que ser aceptivos y no crucificar a, al, a un político por, por prácticamente nada. Esto, El día domingo eh, pasado, domingo 5 de abril, fueron las primarias de la concertación. En una vereda estaba, estaba el expresidente de la República, Eduardo Frei, y el ahora el radical José Antonio Gómez. Se fueron a primarias, las votaciones fueron en la séptima región del Maule y la secta del libertador Bernardo Higgins. ¿Qué pasó al respecto, Ignacio, para partir? ¿Cómo se iba a designar al ganador de esta, entre comillas, contienda política? Claro, eh, tenemos que tener en cuenta que eh, primero que todo, eh, se hizo en la sexta y séptima región en un acuerdo mutuo, porque por ejemplo hay gente que puede pensar ¿y por qué no se hizo en Santiago o en Osorno? No, esto fue un acuerdo mutuo de los dos parlamentarios en donde se pusieron de acuerdo y dieron eh, lugares de votación en esas regiones. Ahora, eh, la idea de esta que el candidato que tuviera un 20% más uno era el ...el abanderado de la, de, de la concertación... ...en este caso a las presidenciales... ...y eh, Eduardo Frey obtuvo... ...el 66% de los escaños... ...y en contra del 35%... ...para el senador Radical. Claro, eso de las... ...21 horas con 45... ...50 minutos... ...del día domingo... Eh, ...salieron a la luz los resultados... ...que dejaban a Eduardo Frey ...como ganador y candidato... ...a la presidencia de la concertación... Para estas elecciones de 2009, también tenemos algo más, al parecer. Sí, tenemos eh, actualidad internacional, tenemos una catástrofe que ocurrió en, en Italia. Esto deja al menos 207 muertos un terremoto registrado en la, eh, en la región central de Italia, llamada Abrusta, eh, que indicó hoy el primer ministro eh, Silvio Berlusconi. De acuerdo con Berlusconi, Eh, aún deben identificarse 17 cuerpos eh, Luego del sismo que azotó ayer a Tusta Sobre toda su capital eh, Laquila, con saldos Además de 500.000 heridos Y 50.000 damnificados Berlusconi Si bien la agradece mucho La, la, la gestión y la, y la empatía Que le presentaron los países vecinos ¿Ya? Él está... ...muy agradecido, pero hace un hincapié en que... Eh, ...no sé... ...con aires de grandeza, eh, Italia... ...se las puede bancar sola y... dio muchas gracias de la, de la ayuda que le podían... eventualmente haber propiciado... Eh, ...a otros países, pero él dice que... ...se las pueden bancar sola los italianos... ...en este movimiento telúrico... ...de 5,8 grados en la escala de pizza. Estamos en USS en Onda... ...en el bloque de actualidad... ...junto a Ignacio Bildoso... ...ya repasamos... ...lo que fue... Eh, las primarias de la concertación Vimos también, escuchamos Mejor dicho, algo de actualidad Internacional lo Vamos ahora con un tema, cierto Ignacio ¿Tú lo presentas? Bueno, eh, me gustaría eh, Ya que eh, se cumplen los 15 años De la muerte de Kurt Cobain Si bien no vamos a tirar un tema en Irvana Vamos a tirar, a tirar un tema Que eh, llama a los inicios del Grunge a la primer, El primer tema Grunge Podría decirse de, de la era 20 en donde que se llama eh, The World I Know o El mundo que conozco por Collective Soul. Ahí va. De vuelta, segundo bloque de UCS en onda en este día, martes 7 de abril, y nos vamos eh, con, en directo con la sección deportes. Hoy voy a estar solo porque mi compañero de sección, don Arturo Hernández, el fin de semana sufrió una lesión, eh, justamente en un partido de fútbol, está en tratamiento, está internado en el hospital clínico. De su club deportivo, dicen algunas palomas mensajeras por ahí. Así que hoy solamente van a escuchar mi hermosa y simpática voz. Hoy eh, hubo un campeonato el fin de semana, no precisamente de fútbol, sino que la versión 61 del Champion de Chile. El Campeonato Nacional de Rodeo, donde se graduaron como maestros y respondiendo al favoritismo que ya... Lo envolvían en una coyuntura Emiliano Ruiz y José Tomás Mesa quienes le dieron la primera victoria al corral Santanita de Curimao tras sumar 39 puntos en los caballos distinguido y espiruda el campeón de Chile. Recordemos que es la fiesta máxima, la máxima expresión del deporte nacional que año a año se realiza en la media luna de Rancagua. El tremendo y imponente Imponente Coliseo Guaso Que tenemos acá en nuestro país Y como les decía En esta versión número 61 Los campeones Fueron eh, Emiliano Ruiz y José Tomás Mesa Quienes ya el año 2007 Habían conseguido Un gran triunfo siendo los segundos campeones De Chile Ahora son los actuales patriarcas ...y con orgullo están luciendo... ...sus bonos de campeón... ...tenemos Copa Davis... ...sí... ...porque la Copa Davis ya se definieron... ...la sede para los cuartos de final... ...en Madrid, en España... ...el actual campeón de la Copa Davis... Eh, ...va a recibir en, en... ...a su primer rival... ...que va a ser Alemania... ...en la Plaza de Toros de Marbella... Y sobre tierra, mientras que Argentina... ...finalista se, enfren, uh, se enfrentará, mejor dicho... ...contra la República Checa... ...en pista dura y cubierta del 10 al 12 de julio. La Federación Internacional de Tenis hizo pública hoy... ...las sedes y la superficie de los duelos... ...de cuarto de final del Grupo Mundial. De esta forma, Croacia recibirá a Estados Unidos... ...sobre tierra... En Satika Sport Hall En Porek Mientras que Israel Ha cambiado el escenario Ojo Que Israel cambió el escenario habitual De sus enfrentamientos Para recibir Ahora en Rusia Para recibir ahora en Rusia A Rusia eh, En el Nokia Stadium De Tel Aviv Ahí donde anda Paseando Don Mauricio Israel En Tel Aviv En vez del tradicional estadio eh, Canadá Stadium, en Ramat Hacharon ahora se disputará cada enfrentamiento ante Rusia en el Nokia Stadium de Tel Aviv. Eh, para ir contextualizando un poco, dando otros datos, el conjunto de Israel que ya alcanzó los cuartos en 1987, hace ya más de 20 años, sorprendió a Suecia en la primera ronda venciendo. ...a domicilio por 3 a 2. Esa confrontación se disputó a puerta cerrada en Malmö... ...porque las autoridades señalaron... ...que no podían garantizar eh, la seguridad del estadio... ...donde el comité de la Copa de Ibis... ...multó a la Federación Sueca... ...con 25 mil dólares... ...y la ciudad de Malmö fue sancionada... ...y no va a albergar una eliminatoria atención. En 5 años Entonces estaba Copa Davis Se definieron las sedes Cuartos de final Y el verdugo de Chile Croacia Recibirá a Estados Unidos Sobre tierra En, Sática, en el Sática Sport Hall De Porek. Michael Jordan Un histórico Y mítico del fútbol Nada no, del fútbol Mire las pavasas que ando hablando Estuvieron buenas las papas fritas Michael Jordan, un histórico del, eh, del baloncesto a nivel mundial... ...fue elegido para ser parte del salón de la fama de la NBA. Claro, porque recibió el reconocimiento de Michael Jordan... ...uno de los mejores jugadores de básquetbol de todos los tiempos. Eh, ahora va a ser parte del salón de la fama, como decía, de la NBA... ...de la liga norteamericana de baloncesto. Jordan recibió el reconocimiento junto a otra eh, extraordinaria figura... ...como David Robinson... ...así como los entrenadores... Eh, ...del Jerry Osland... ...y Vivian Stranger... ...el anuncio se hizo en la ciudad de Detroit... ...sede... ...de la final masculina universitaria... ...conocida como... ...Final Four... ...pero el acto de inducción se... ...efectuará el 10 de septiembre... ...en Springfield... ...sede del Salón de la Fama... ...durante 15 años... ...para ir redondando... Eh, ...haciendo una, una idea... De la importancia que tuvo Michael Jordan en el básquetbol de Estados Unidos y, por, y también de los cinco continentes Durante 15 años con los Chicago Bulls y los Washington, y los Washington Wizards Jordan hizo, atención, 32.292 puntos 32.292 puntos El tercero mejor en la historia de la liga Solo detrás de Karem Abdul Jabbar. Eh, además ganó cinco veces la distinción de jugador más valioso. Se llevó seis veces los anillos de la NBA con los Chicago Bulls. Y tuvo un promedio de 30,12 puntos por partido. Que dejan a Jordan como el mejor entre todos los jugadores. Delante de Wilt. Chamberlain, quien obtuvo un 30,7 eh, en promedio de los puntos por partido, un poquito más atrás que Michael Jordan. Para a ver para hacernos una idea. Mucha gente, en especial los deportistas, caen en el dilema, en la interrogante. ¿Cuántas horas tendría que dormir al día? Tendría que dormir seis. 8 que dicen que lo recomendable Habrá que dormir más O todo va a depender De la cantidad De eh, la cantidad de energía Que yo Suelto en mi actividad deportiva Según los especialistas Dicen que más que una cifra De cuánta hora duerme la persona Duerme el deportista Lo importante es que la sensación Al despertar sea lo más placentera posible Me explico ...si el sueño fue o no fue reponedor... ...los requerimientos de, del sueño van variando individualmente... ...y son fundamentales que la restauración... ...de todos, especialmente de los deportistas... ...también esta posibilidad... ...está la posibilidad de dormir despiertos... ...y de enseñar mediante técnicas de meditación... ...que también refrescan al cuerpo y la mente... ...también tenemos a Chilenos por el Mundo... Eh, ahora ya en el ámbito del fútbol porque en Brasil, atención con Gonzalo Fierro que empató en el clásico porque en el minuto 92 Emerson colocó el gol de la paridad, dándole al Flamengo el empate a un tanto en su duelo ante el clásico rival Fluminense, Gonzalo Fierro participó hasta el minuto 80 del compromiso, el chileno tuvo una ocasión en el primer tiempo pero su tiro salió desviada por el palo derecho del arquero Enrique En México, victoria para los chilenos, porque en el primer lugar de la tabla de posiciones sigue ubicado el Toluca de Héctor Mancilla. Y en Colombia pierde Gutiérrez, porque en menos de, en menos de 30 minutos eh, jugó el ariete chileno Julio Gutiérrez en la derrota por 3 a 1 de su equipo, el Independiente de Santa Fe, frente al Junior por la Copa Mustang. El cuadro del ex jugador de la Universidad Católica. Ahora marcha octavo en la tabla general, en la tabla de ubicaciones. Para ir cerrando este bloque deportivo, vamos a ir con los resultados que se dieron en la última fecha, tanto en la primera A como en la primera B. En la décima fecha del torneo de apertura 2009 de la primera división, Colo Colo de local cayó, 1-2 ante Quique. Everton también cayó de local, Por un tanto, 3 con Santiago Morning. Y un empató 1-1 uno uno con Rangers. Audax italiano ganó en condición de local 2 a 0 Huachipato. La Serena 0, Unión Española 3. Curicu Unido 3, Universidad Católica 2, Palestino 2, al 2, Cobreloa 2, la U de Conce 0. La Universidad de Chile empató a 2, tanto con O'Higgins. Y en la tercera fecha de la fase nacional de la Primera de Coquimbo 1. Copiapo 2, San, Mar San Marco Dariga 2, Deportes Concepción 2, Puerto 0, San Felipe 2, Lota empató con marcador en blanco, con unión La Calera, San Luis, empató 1-1 uno uno con la escuadra de Naval de Talcahuano, Melepia 2, Osorno 1, Santiago Wander 3, Antofagasta 1. Eso era entonces toda la información, Vimos, repasamos la... El Champions de Chile, la Copa David, eh, fútbol chileno, y ahora nos vamos con un tema entonces para que luego sigamos en UCE en onda. Esto es movimiento original en UCE en onda. 207. <risa> Es temprano, me levanto No es un día de encanto, mañana será de espanto Llanto de alma y unos canto Si ayer es de santo, mi canto brilla Y opaca lo alto, lo cotidiano Nunca fue liviano, en estos lados falla Y después un piano, a diario sé Que camino este, camino así pisando el pantano No lo descarto, sé que el metro lo comparto Con hartos hartos, que hasta morido de A consecuencia de lo que existe, me ensarto Mientras que en el Petri, el Fonomi Me dice a mí, vamos a la fin, que junto A Diaril X, que mis pies Ya no daban para más, y que no no espero el freno Quiero algo extraño, lo ruego Algo que no sea cotidiano, algo nuevo Pero algo que haga sentirme como en un sueño Quiero reemplazar lo que yo llevo Quiero renovar el trineo que me mueve por la sierra Quiero hacer una cosa distinta Por último ver la misma cosa con otro punto de vista Toma, apúntete lo que te conté que un distinto vivicín el mensaje de lo que te un vi si ese fue el mensaje es cotidiano, subir la cromija amotinado, sentirme un toque escribiendo el croquis, yo motivado ver mis hermanos pidiendo smoking por paraguayo ver gastar a la señora en un shopping su salario, mirar el diario del kiosco con asco, si su carátula es parándula de caraculia que ya estoy harto ver su puesto santo en la iglesia pero que pisan el asfalto y les da un ataque de amnesia, Reza, que esto si sí me llena fijo, como esa sonrisa plena y buena que me entrega a mi hijo tirar la talla con mi viejo, ver un viejo en su calle, mientras un pendejo con su Mira desde lejos ver a mi barrio sumiso poniendo una bandera pero que esa bandera no los pone Super su beneficio y es que en este sitio el yeah. único bit que tenemos es una tarjeta para ir viajando en micro como el pico un verso y un arma un beso que calma el ampas desarma la calma y accionas alarma llegué a mi pueblo ya y había una nueva botillería que porquería no las quemaría el hip, gusta, el hip hop me gusta el hip hop me gusta el hip hop te asusta el hip hop me ruta el hip hop puta hermano la mano cotidiano ven vamos un libro y un tramo que Corro en el traficante, el almacén, a y 100 me pide el piña en la esquina y le digo que no tengo Vecinos peruanos, gitanos, mapuches, colombianos, anarcos, comunistas, evangélicos, cristianos El día a día, la porquería, la alegría mía, un bombo, una capa, supercipa, arriba y una melodía Ya quien se corren con 44 minutos, USS en onda, rompiendo decibeles de la información y ya estamos juntos a Don Felipe Jiménez que nos trae todo el panorama para el fin de semana, todos los carretes, las tocatas, habido por haber Don Felipe cómo estamos hoy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Hola Negrito, ¿cómo está ese fin de semana? Ahí relajaba, ¿eh? nos estamos preparando eh, con todo, pero para la ronda de certámenes, así que Guardándolos, sí, sí, dejando garganta y hígado para otra ocasión. Bueno, eh, Negrito, ya, va a pasar al tiro de plano a los panoramas. Ya. Eh, ¿Tú te acuerdas que la semana pasada informamos que iba a estar en el sur activo la fiesta de sí. las tres universidades? Me acuerdo muy, pero muy bien. Estuvimos ahí. Con, ah, ya, con, con mi amigo Don Ignacio Vildoso, que ahora se cambió de sección, pero uh, estuvimos ahí haciendo nuestra pega. La cocha del fútbol Exactamente, así que mira Te voy a decir que la fiesta Bueno, ¿tú, ¿tú has ido alguna vez a las fiesta de suractivo? que se hace en Metzona? Una vez, ni mí, en suractivo ¿En Acá? serio? Sí. Me parece muy bien tan, Muy bien Ya, Oye, eh, bueno, la crítica que Hay que hacer un par de críticas, eso sí A la organización de la fiesta Que eh, Bueno, tú has visto que siempre Comprar entradas para esa fiesta No vale mucho la pena Porque se entra igual Sí. Así que lamentablemente la seguridad no fue muy buena. Hubo mucha gente que era en realidad una manada de gente entrando, se botó personas, pero ya la gente adentro del carrete se portó súper bien. Eh, lo pasaron, lo, se pasó súper bien. Hubo salieron los grupos, tuvieron una, un desempeño excelente. Pero igual hay unas críticas que se tiene que hacer a la organización que, por ejemplo, logró. ¿De evacuación, cosas así, o no? Eh, el problema que hubo fue que cuando pasó todo esto, que empezó a entrar la gente eh, en, en patota, eh, cerraron las puertas y no dejaban entrar, mucha gente perdió su entrada, que había comprado, perdió su entrada, y, en y no dejaban salir. Entonces, en caso de que hubiera pasado cualquier cosa, hubiera quedado. no había seguridad para la gente. Oye, eh... Perdona que te interrumpa, pero ¿qué cierto eso que afuera, a las afueras de Suractivo llegaron carabineros, se tiró una bomba? Mira, ¿sabes onda? Que la, segur, la seguridad por parte de carabineros, debo decirlo, que se portaron súper bien. O sea, obviamente, había gente que, que estaba tomando, pero haciendo su pre afuera de, de como siempre se hace, afuera de Suractivo. pero eh, hubo un respeto por la gente, bueno, siempre nos falta el desubicado, que pasa en todos lados. exactamente, así que no, eh, mira el, el rumor de la bomba lacrimógena no lo hemos confirmado todavía, yeah. yo en ese momento cuando se escuchó ese rumor pero no hubo, no, no está nada confirmado porque yo estaba adentro por que. Uh -huh. así que mira, partiendo por los grupos eh, bueno, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le va a gustar mi comentario, pero eh, de salón Siempre es lo mismo. Es lo mismo. De salón no, no cambia mucho. Carnaval. Carnaval. Ya. Yeah. Yeah. Eh, bueno, Chamanes, que era lo más esperado. Eh, bueno, Chamanes, excelente. Eh, los temas típicos del primer disco. Yeah. Faltó... Eh, yo me quedé esperando la New Crew, pero... pero Ahí los otros, más movidos. Claro. Y, eh, y dieron propaganda a su, nuevo, a su nuevo álbum. Y La Noche... Oye, le rompió, ¿no? Con... Excelente, ¿Sí? pero eh, yo creo que los organizadores del programa se creyeron, se cre se creyeron el, el, mucho el cuento y se creyeron los de organizadores del viña del mar. Muy tarde. Esa es la crítica que hay que hacerle, no a la noche, sino que a la organización. La, organización que la tiraron tarde. muy, muy es lo tarde. Que están pausteando, dicen Exacto. este grupo sale primero, esto después. Hubiese sido mejor segundo precisión sí. entrar con la noche de lleno de entrada. Después de salón pa animar, des, pa, pa, pa ahí, para animar, para las parejas, para bajar el. Y después, la, la revoluciones. Claro. Así que eso. Bueno, vamos a pasar a la música. No yeah. eh, Nos vamos entonces con música. Bueno, no, no, no, calmamos. No, no. O sea, vamos, quiero primero. Eh, yo sé que es una noticia muy mala para la música chilena. Así que eh, pasar a decir que don Eduardo Lalo Parra falleció este fin de semana. Un icono de la música chilena. Ícono eh, de la cueca brava también. Exactamente, él se caracterizó por tocar con mucho... O sea, siempre se fue renovando, pasó por generaciones. O sea, lo escuchaba mi abuelo, lo escuchan los padres... Y nosotros también nosotros lo conocemos lo y nuestros hermanos también. Eh, él, por ejemplo, podemos destacar que él era un choro, un huachaca... Y, como siempre, de la vieja escuela. Eh, él nació en 1816, o sea... No, hablando hace tenía Súman Pérez, exacto, ah, 1916. Disculpe que estoy pegado con el reality, así que ya hay una tarea, <risa> así que, eh, así que eso, eh, 1916, puta. así que eh, no y él es una, una persona que que tocó y muchos artistas chilenos tocaron con él. Él se caracterizaba por siempre estar presente en la Jane Fonda. Así que, eh, eso fue una gran... Él falleció a los 90 años, a sí. 90 años. ¡Harta primavera ya! Exacto. Ya tenían el cuerpo don Lalo Parra. Ya. Bueno, y la agenda ahora esta semana. Vamos a decir, la agenda de... se caracteriza por eh, conciertos en, en Oye, Santiago. ¿harta concierto últimamente? Mucho en... concierto. Y sí, debo eh. decirlo que, bueno, esto es para nuestro compañero Lorenzo Parra. Mucho, mucho metal. Ah, qué buena Así que para todos los metaleros, Santiago se viene, la va a romper con el metal Bueno, vamos a partir primero eh, destacando a una artista eh, francesa Que se llama Coralie Clement, que ella se dedica a lo que es el jazz pop. Oye, está es guapa, ¿eh? Exacto, eh, va a presentarse el día, ya se presentó, perdón, el día 4 de abril Que tenemos la información ahí Eh, recién estuvo un concierto bueno eh, Para toda la gente que, que le gusta el jazz eh, Ella se, eh, La entrada no estuvo muy cara Estuvo alrededor de los mil pesos Y fue invitada por Don Benjamín Violay Que es un destacado jazzista Así que eso Bueno, eh, como te confirmamos la vez anterior Ya está pronto se va a presentar Oasis Que... Que es más o menos el mismo estilo de radio gente. Uh -huh. y va a estar yo diría que bueno, va a estar muy bueno para la gente que le gusta va a estar don Ju Juan, Luis Juan Luis Guerra hoy ahí colocando ya más ritmo exacto, así Juan que Luis Guerra va a estar el día 16 de abril eh, a las 21 horas va a estar en el estadio La Portada de La Serena y la, la pista atlética del Estadio Nacional de Santiago hoy el precio de las entradas va a estar entre mil pesos y entre 11.000 y 46 La Serena y 17.677 Santiago Oye, recordemos que la primera vez que estuvo Juan Luis Guerra en nuestro país fue el año 1992 Exactamente y lo, lo que quería contarte es que hay un grupo no sé si tú lo digas que se llama Euro, que es mm. un grupo más o menos de, de la onda esto es un dato para los padres que los años más o menos 90 de los 80 Que va a estar presentándose muy luego En Concepción Así que la próxima semana vamos a tener Todos los datos para la gente que le guste el, La música clásica Qué bueno Así que bueno, eso sería todo por hoy Negrito Y voy a presentar el tema Que es el nuevo tema del espacio Que nos vamos, mira, hemos estado con el hip hop Hemos estado con el reggaetón Hoy hemos tenido de todo con, con el pop Así que nos vamos ahora con el rock Así ya. que ahora yo los voy a dejar con ACDC y el, y el tema Shoot the three. No te despegues de USS en onda. Nos vamos con la música, Don Felipe. Nos vemos, Nos vemos la, la próxima, próxima semana. Edición. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián De cuarto bloque, acá en UCS en Onda Y le doy la bienvenida a mi derecha, ya está instalado don Fabián Aranda Quien trae toda la información eh, interna acá de la Universidad San Sebastián Datos de utilidad pública que le van a servir a nuestros compañeros sebastianos ¿Cómo estás Fabián? Bienvenido a nuestro programa de hoy Bien, pues Nelson, aquí estamos, con todas las, las copuchas universitarias, con todos los trabajos y con todas las informaciones de relevancia para todos los estudiantes de nuestra universidad. Algo, algo tiene al respecto sí. con el pase escolar, que todos los años siempre es polémica, que se retrasa, que más encima hay que aguantar el tío de la micro, claro. una serie de problemas. Bueno, tú sabes Nelson que. Eh, este año el formato, o sea no el formato digo, sino que eh, la, el sistema para renovar el pase escolar es distinto al año pasado. El año pasado nosotros nos sacábamos la foto y esperábamos que el pase nos llegara. Eh, este año es distinto, este año ya no hay que sacar la foto a menos que tu pase esté perdido o totalmente destruido. Tienes que sacar la foto nuevamente. Pero eh, solamente tienes que pagar eh, la, el recurso que te pide la universidad y te van a entregar una pequeña, un pequeño sticker... ...en tu pase escolar y ese te va a dar derecho a movilizarte durante todo el año. También agregar que el pase escolar es nacional, por eso se le llama TN, Tarjeta Nacional Estudiantil... ...y de hecho lo pude comprobar cuando salí de Concepción. Bueno, te voy a contar que para los, para los alumnos rezagados que no han pagado su pase escolar... ...lo pueden hacer hoy martes 7, mañana miércoles 8 y jueves 9 de abril... en las cajas de la universidad San Sebastián en nuestras cajas de la universidad para aquellos todos jóvenes que atrasados no fueron a pagar el pase escolar se pueden dirigir hasta las cajas de la universidad y así poder renovar su pase escolar ¿ves? algo que es tan fundamental como el pase escolar bueno, tú dices el chofer de la micro y todo el cuento a pesar de que el pase va a ser el mismo del año pasado, ese sticker es, es el que va a diferenciar eh, el del año pasado con el de ahora así que es importante renovarlo Claro, porque acá estoy con mi TNE, dice TNE, un código de barra, una letra S de claro. educación superior y el año 2008. 2008, claro. Ese esa código de barra y ese año 2008 es el que se va a retirar y se va a entregar un nuevo sticker donde va a decir 2009. Esperemos que sea bien bonito, igual que el del año pasado, porque aún por lo menos no he visto cómo es el logo del nuevo sticker del pase de este año. Bueno, y cambiando de tema, pasamos de la TNE hacia un tema que le incumbe a todos los alumnos de primer año de nuestra universidad, a todos los mechones, que es el tema de la agenda. Me he dado un par de vueltas por toda la universidad registrando algunas noticias o las inquietudes de los estudiantes y me he encontrado que, por ejemplo, en la DAE, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles, muchos alumnos de primer año de todas las carreras se acercan a preguntar dónde pueden retirar su agenda o su... Eh, digamos, su libreta escolar, lo podríamos decir. Bueno, eh, mañana, 8 de abril, tienen que ir a retirar sus agendas en sus respectivas facultades, para aquellos todos alumnos de primero que no tengan aún su agenda estudiantil, se tienen que acercar en las facultades de sus respectivas carreras. Así que para que ya no anden deambulando por todas partes preguntando dónde tengo que ir a buscar mi libreta, dónde tengo que eh, encontrarla, mañana. Mier, mar, miércoles, perdón A las 8 Miércoles 8 de abril en sus respectivas facultades Para que vayan todos aquellos mechones Hoy estás ya. escuchando USS en Onda, programa informativo Realizado en los talleres de Periodismo de la Universidad San Sebastián Cuando ya son las 16 horas con 2 minutos Estamos en la sección Justamente dedicada A los sebastianos con la voz y compañía De don Fabián Aranda Ya en eso, mira, te voy a contar Ahora una dentro de las últimas cosas, que es el tema que convoca a todos aquellos de nuestros estudiantes de la universidad que tienen becas alimenticias, o sea específicamente la beca Juan Gómez Millas, que es, es, esta beca se la dan a todos los alumnos que tienen excelencia académica ¿ya? y se la entregan a alumnos que hayan egresado de cuarto medio, especialmente obviamente los que ingresaron a primero, ya los que están más, más arriba de los años, segundo o tercero, es yo creo que prácticamente difícil. para no ser imposible acceder a esta beca. Por eso que en el liceo había que portarse bien y sacarse buenas notas. Bueno, esta beca alimenticia, la beca Juan Gómez Milla, que es para excelencia académica, se puede retirar solamente hoy, solamente hoy, en las oficinas de la DAE, que está en el bajo, en el soca, lo digo, del de casino nuevo, el que está frente a la Laguna Tres Pascualas. Así que solamente hoy día pueden retirar, a los, los rezagados, los talonarios de la comida de la beca alimenticia Ya, porque el plazo el plazo inicial era miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril Pero como todo el mundo sabe que el chileno nos dejó todo para el final Y aquellos que no alcanzaron al final Se abrió solamente hoy el día de rezagados en la DAE Que queda abajo en el Zócalo, en el nuevo eh, casino Bueno, eh... la ex, Bueno, obviamente antes se retiraba la ex-cafetería Pero ya ese sistema no corre Para todos aquellos que están atrasados ¿Qué más tenemos? ¿Algo más o no? Te tengo algo importante Para todos aquellos que participaron en los trabajos de verano 2009 en Pinto En las vacaciones, específicamente entre el 3 y el 12 creo de enero Fueron alrededor de 30 o 40 alumnos de diversas carreras A la, la localidad de Pinto A construir un sueño A, a entregar amor y a entregar cariño para todos aquellos que no lo tenían, o sea lo tienen, pero entregaron más de lo que tenían y fueron allá, construyeron casas, construyeron sociedad, construyeron una buena comunidad y todo esto la universidad les, los premia a los alumnos, como los premia hoy día en la tarde en la, en la Universidad San Sebastián, sede de La Salina, se va a realizar un asado para todos aquellos estudiantes ah, que asistieron a trabajos de verano 2009 pinto Así que para todo aquello que nos está escuchando, a todo aquel alumno que participó en estos trabajos de verano, que se vaya derechito a la sede Las Salinas para ser partícipe de este asado en comunión con todos los estudiantes que fueron a Pinto 2009. Hay su buena merienda entonces en el campus Las Salinas de la USS, ubicado en Talcahuano. Y lo mejor Van de todo es que recibir su gran premio qué mejor que, que mejor un buen que asado. Un buen asado todo gratis y en recompensa de todo el amor y el cariño que entregaron aparte del trabajo que hicieron. Así que yo les daría una gran felicitación a todos los que fueron y motivarlos para que el próximo año sigan participando y que se adhieran más estudiantes de nuestra universidad a construir un gran sueño como es trabajos de verano. Fabián te agradezco Eh, el espacio, eh, parece que nos vamos con un sí, tema Nelson, ¿no? bueno, Tú eh, lo presentas Y vamos después al siguiente bloque Claro, bueno, antes de retirarme quiero mandar un gran saludo A una niña especial Una niña importante, una niña muy linda Makalatsaye que viene en el próximo bloque Así que le mando un besito y un abrazo Y a mi otra compañera <risa> Romina Salinas Bueno Nelson, eh, los dejo a todos Con ah. Guns N' Rose Y el tema Wild Horse. Wild Horse Chao Nelson Chao, que te llegue. I get so tense, but I can't speed up the tide. Take this time Because the lights They shine so bright You and I Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ya 16 con 14 minutos y eh, estamos entrando en tierra derecha de esta edición de UCC en Onda. Nos vamos con el último bloque. Empezamos a, sol a soltarnos la corbata, a relajarnos, a tomar un poquito... De bebida Y recibimos a la voz cariñosa de Romina Salinas y Macarena Latalle Quienes nos traen panoramas culturales, nos traen películas, muchas del ciberespacio El día de hoy, ¿cómo están chicas? Bien, bien, súper bien, ¿y tú cómo estás? Bien, igual Muy buenas tardes Negrito, ¿cómo estamos? Bien acá con algo de sueño, pero siempre eh, no es impedimento para estar haciendo patria A muy través bien. del ciberespacio Muy bien, muy bien ¿Qué me cuentan? Comenzamos, te traemos muchas noticias, mucha información eh, Para todos los que les gusta las series, a las chicas especialmente, les traigo la serie The City Esta serie eh, continuó un poco la saga de The Hills Entonces, MTV Latinoamérica anunció para el 9 de abril a las 23 horas el estreno de The City El programa que sigue a Whitney Port, la estrella, una de las estrellas de The Hills, la serie anterior, eh, grabando su nueva vida en Nueva York. Donde enfrentará grandes retos mientras se abre el camino a su nuevo trabajo en el peldaño más alto del mundo de la moda. Mish. En esta ciudad llena de gente con sus propias agendas, Whitney tendrá que decidir rápidamente con quién confirmar y con quién... Deberá juntarse y de quién se deberá alejar Así que comienza todos los jueves a las 11 de PM por MTV Ya todos los jueves, eh, antes a las 23.30 ¿Eso es hoy la noche o la mañana? De la noche Ah, de la, la noche, la noche 20, 23 30, horas entonces, Por MTV, sintonicen The City Sí, y ahora yo te voy a contar algo sobre YouTube Ah, ya yeah. Mira, YouTube muestra sus garras Tal como sucedió en Inglaterra, eh, los videos musicales de YouTube se acabaron para los alemanes. Caché que YouTube, el principal buscador de videos a nivel mundial, está cosechando sus frutos de poder, ya que decidió... agrandar. Se agrandar, ya que decidió no, re, no renovar las, las licencias, y así los británicos se quedarían sin plataforma musical, debido a que GEMA, que es la principal empresa de derechos de autor del país, estaría pidiendo una suma 50 veces superior a la acordada inicialmente para renovar... Los papeles. Así que qué pinca para los chiquillos Hay trabas entonces de YouTube. Ahora en Inglaterra. Sí. Sí. En Inglaterra. En Inglaterra ya lo fue a Alemania e incluso eh, YouTube estaba prohibido en Turquía. También. Sí. sí está también. En Turquía porque se está tomando. Había muchos videos que al gobierno eh, no le gustaba y salían a la luz pública por medio de esta. Plataforma de video llamada YouTube. Así que cerraron en Turquía a YouTube.com. Hay tantos. ¿Qué te más cuento. tenemos chicas? Lectura para los. Algo de medianoche estoy viendo yo. Sí, ah, para los. Claro. Le... Algo de vampiros de qué se Sí, de vampiros. Sigue la onda. Sigue la onda de los vampiros, el boom vampirístico. Sigue el boom vampirístico, como te contaba. ¿Sí? Sigue esta saga y un nuevo libro que se llama Medianoche. Esta, este libro que mezcla el colegio, el amor, los vampiros, que ya son un hit, se convirtió en toda una generación de Débora libros. Esta primera parte es un tráiler romántico escrito por la neoyorquina Claudia Gray. El libro que está entre los 10 más vendidos de España. Así que ya ha tenido una súper buena acogida por los lectores. Ustedes se preguntarán qué hay de nuevo. Pues bien, la historia comienza cuando Bianca Oliver se convierte en una nueva alumna de la Academia de Medianoche Donde todos son súper inteligentes, elegantes y todos tienen plata Hacen ah, son todos high Claro, yeah. entonces ella sabe que no va a encajar bien con los nuevos compañeros Pero ahí está él, el guatón de todos los... En Nelson Ojeda de todo y Lomo Claro Ya, yeah. hoy tenemos invitada Él es Hola Luz. amiga No, no, no becaron. Sigue nomás Romina. Bueno, este guachón, como les decía, es Lucas Ross. El chico cool que se escapa 100% al prototipo de Millanoche. Que ejerce sobre ella una atracción magnética e irresistible. ¡Ay, ay! Más detalles. Bueno, Blanca viene de una familia de vampiros. Y les cuento que Lucas es el cazavampiros. Así ¡Ah! que esta novela está muy, muy buena. ¡Está de Para todos los devoralibros de vampiros. Está buena, Oye, toda la semana nos De venida con vampiros, tiene tiene vampiros, harta es que sangre, está, ¿son está... De colmillo largo está. Sí, está súper de moda, súper de moda. Qué buena. Sí, yo con Crepúsculo me enamoré y no puedo parar de, de leer. leer libros de vampiros. Ah, sí, incluso la, película... la conferencia de la Uta Leyenda Crepúsculo. La película de más excelente, súper linda. <risa> <risa> bueno, entonces para comenzar nuestro... La música. Vamos a presentar a este grupo Metro Station con la canción Check It. ¡Ahí va! Let's drop. la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Última patita del programa y estoy en la compañía de Romina Salinas y Macarena Lazzalle. Me traen ahora cupuchitos de tecnología, chicas. Algo pasa con el iPhone, sí, mira, qué onda. Te voy a contar algo súper chorizo sobre el iPod. Mira, Apple reeditó su iPod Shuffle vía Apple Store. Con la tercera generación del iPod Mira este es más pequeño Tiene 4 GB de memoria O sea, puta su antecesor antes tenía 2 Y también la batería Live Dura hasta 10 horas Y la novedad es que además de su nuevo diseño Te habla nah, Cacha, te habla tengo... sí, Este no tiene pantalla Y en cada tema tiene la opción de escuchar qué tema es y de quién es Y está disponible en dos colores Plateado y negro y con un valor de 79 dólares Oy, Que espere, son espere, como... Espere. Son a como 45 mil pesos. Oye, a mí me dejaba eh, sentado eh, el hecho de que uno pueda tocar una pantalla y mover piezas dentro de la parada pero habla, ahora que te, te, habla, te habla, te habla, te habla. Pilete, ¿eh? Oye, realmente se pasó. IPod. Ahora que te vengan a hablar ya. Ya basta con las mascotas virtuales. Sí, pues te va pero diciendo ahora que, que te vale. la. te va diciendo la música de la que te vas introduciendo, el artista, todo te va diciendo. Qué buena. Eh. Super sí, yeah. buena. Oye, para la gente que tiene harta creatividad, Romina, pueden ahora plasmar eh, su ingenio en la tela, algo así o no? ¿En la tele? En la tela, en los en géneros. En la tela, en los géneros, claro, para todos los amantes de la pintura, todos los artistas. Está este primer concurso de pintura que se llama Sur Bio, Bio. Eh, Una convocatoria en la Galería de los Otros. Eh, bueno, los invita la comunidad de la región Bio, Bio a participar en la primera versión del concurso de pintura Sur Bio Bio. Les cuento, podrán participar eh, en él todos los artistas plásticos, ya sean profesionales o aficionados. Que sean mayores de 18 años. Uh -huh. El tema es completamente libre. Así que, pues... Dar lo que tú quieras. Ya está. Eh, espérate, te tengo más datitos. Ah, ya, hay más. Sí, hay más total. datitos. Estaba apurando. está apurando. Se está apurando. Eh, pueden pintar en óleo, en acrílico o técnicas mixtas. Eh, el premio es de un millón de pesos. Así que para todos los interesados en este concurso, para buscar mayor información y lo, y las bases de este concurso, se meten a galería de los ochos.cl. Ahí está entonces. Concurso de pintura se pueden llevar un millón de pesos, un guatoncito. y chicos, ¿no? siempre nos traen puras noticias, información que nos dejan anonadados. Ya fue Maca que ahí con el iPhone que habla. Y ahora te puede llevar un millón de pesos en este concurso que está organizando. ¿Sur Bio Bio? Sur Bio Bio. Sur Bio Bio. Atención, un millón de pesos al ganador. Sí, y ahora te voy a contar sobre el panorama cultural. Ya, ¿qué es lo que se viene? Tenemos ciclo de cine. Música y lágrimas, desde el 3 de abril en la, sala, en la sala Andes a las 19 horas Y en teatro tenemos el lugar donde mueren los mamíferos Que parte el 14 de abril, en, que es la compañía del teatro de la Universidad de Bío También en la sala Andes a las 19 horas Pero, Los chiquillos vayan, están todos súper invitados Ahí estamos, interesante entonces sí. la, El panorama cultural, hay ciclos de cine Sí, y es gratis, y gratis, es gratis, gratis Absolutamente, absolutamente gratis, gratis. Así que ahora también le vamos a arreglar una canción a los chiquillos que nos están, que nos están escuchando. Y vamos con Just Dance de Lady Gaga. Ahí va. ...la radio experimental de la carrera de periodismo de la Universidad San Sebastián. Hoy llegó el momento de los saludos antes de bajar el telón de esta nueva edición de Voces en Onda. Magdalena Romina, ¿alguien quieren saludar por medio del sí, ciberespacio? Sí, tenemos saludos. Un saludo para mi prima que nos está escuchando... En directo y toda mi familia, muchos besitos para ellos. doña Macarena? Sí, yo le quiero de devolver los saluditos a mi compa Fabián, un besito para ti y también para el Félix, que le quiero mucho. y entonces yo mando un saludo a mi bolón, la que hoy día tiene la, la votación del centro de alumnos de, de su carrera allá en su universidad, así que le haya muy, pero muy bien harto éxito. Lo empezamos a despedir. Uy. Esto fue toda la información. Del programa juvenil que llega a romper de civiles, uss en ondas. Oye, de visitar nuestro blog. Correcto. Eh, Unos al grupo de Facebook y que nos escuchen el próximo martes. Hoy el blog obvio. es ussnonda.blogspot.com, ussnonda.blogspot.com y también entren al blog de la academia. Está bueno el blog. De televisión y radio de la uss. www.tvperiodismouss.obligo.com periodismo uss.obligo.com tv periodismo uss.obligo.com uss donde van a la señal, a la pestaña de señal en vivo y durante toda esta semana se van a estar repitiendo nuestros capítulos al aire y obviamente únase a nuestro grupo facebook nos buscan por uss en onda chicos, ahora sí Aquí llega la hora de decir adiós. Le agradezco a ustedes dos, chicas. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Y será hasta la próxima. Tenga usted muy buenas tardes. Chao. Chao. Bye. I've seen a moon like this, can you see it too?